20 puntos, 8 rebotes Juan eh, Brusino, 21 puntos, 4 asistencias Lo más destacado del equipo liberteño Cae 22, 6 rebotes y 6 asistencias Para Atenas de Córdoba Javier Torres, 22 puntos este, 6 rebotes, Gabriel Mículas, 12 y 6 rebotes también Dos saludos al mismo tiempo eh, Primero nos vamos a saludar a Matías Traversa que está en su hogar, eh, producto de um, hoy que no pudo no pudo tomar eh, el tren porque estaba eh, cortado el servicio y no pudo llegar hasta aquí. Y del otro lado Alejandro Loati. Primero vamos con Matías Traversa. ¿Cómo te va, Mati? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Un corte programado. El desinformado en este caso es quien, quien habla, pero porque están optimizando el servicio de la línea roca y estaba, estaba programado el corte. Llegué a la estación, no había nadie. Dije miércoles, el feriado. No, miércoles no, lunes. Lunes y claro. feriado, no viaja nadie, no va a laburar nadie, llego a la boletería cerrada. Voy eh, a intentar entrar un andén cerrado. Leo un cartel y estaba el informe del corte, pero bueno, yo no lo leí el viernes, no no no tenía ni idea, pero bueno, eh, pude ver este partido un rato por el NB contenidos y y hacías mención a varios y le vamos a preguntar ahora a, lo a ti pero el tercer cuarto de Vildosa Sí, fue tremendo. No, criminal el pibe. Criminal empezó jugando de titular, hasta allí no se había notado en el score y tuvo un tercer cuarto decisivo en, en conjunto libertad. pero producto de su juventud, de lo que puede llegar a ser como proyección a futuro, y de haber jugado eh, como titular y haber dado la cara en un momento complicado de Libertad, por la situación que vos hacías eh, mención en la apertura de, de los tres extranjeros, lo del pibe José Bildosa fue una, una tarea superlativa para que Libertad consiga este este triunfo, esta paliza contra Atenas de Córdoba para mantenerse invicto y para mantenerse puntero. Sí, y hay una gran actuación, obviamente Alejandro Latti es un jugador que rinde siempre, pero hay una gran actuación en este comienzo de liga de, del pie de Juan Brusino. Ale, cómo te va, buen día, Mati Traversa, Fabián Pérez te saludan, cómo andas? Buen día, Fabián, Mati, cómo están? Muy bien, muy bien acá, muy, bien, y, muy contento. Imagino contento por la victoria, este, todavía un poco, nos contaba ayer el Gringo Peluzzi en el programa Todo Red que que hacemos los domingos por la noche en la red que en la previa de lo que era el partido, ¿no? Que todavía choqueados por por por la situación que han vivido con con Tony Washington, con Lee Robert, con Phil Masekopsen, ¿no? Sí, sí, muy eh, muy sopeados por eso. Todavía fue una la verdad fue una eh, situación una situación totalmente desgraciada, ¿no? Algo algo que no te esperas nunca y y, y bueno eh, la verdad que que eso eh, ayer pude, ayer pudo estar Lee eh, pudo estar Hobson también, aunque no, no jugó pero está está con nosotros tiene gana de volver que eh, todavía tiene la mandíbula hinchada pero hoy ya quería jugar este la verdad que bueno ya ha pasado un poco esas primeras esas primeras 48 horas donde estábamos muy tristes donde sentíamos que, que se rompía algo muy bueno lo habíamos conseguido eh, bueno hoy ya lo vemos con lo vemos con otros ojos vimos que el equipo se pudo reponer y, y bueno lo, lo, lo único que queda ahora no es la, la, la tristeza por Toni que es el que se llevó la... ...la peor parte y el que... ...el que queda fuera de esto, viste... ...pero bueno, eh, nos tenemos que hacer más fuertes nosotros... Y, ...y anoche después del partido... ...lo primero que hicimos todos fue escribirle a él... ...y bueno, el equipo estaba muy contento... ahora ...es un fenómeno... Eh, ...así que bueno, eso es lo que... ...lo malo que nos queda hoy, las ...después el equipo está está recuperado. Sí, y estamos hablando con Alejandro Lotti... ...del otro lado está Matías Traversa... Eh, ...hablábamos de la buena victoria de Libertad 105-88... ...frente a Atenas de Córdoba... ...primero el preámbulo, contamos un poco la situación... El jueves por la noche los jugadores de Libertad tuvieron libre los tres extranjeros más la mujer de Lee Robert fueron a un boliche en Rafaela. Ahí hubo un tipo de problema con la mujer de Robert, este empezaron un forcejeo, una pelea, 20, 30 personas que estaban dentro del boliche le pegaron a los tres extranjeros de Libertad de Sunchale... Uno terminó con fractura de peroné que es Tony Washam, otro con muchos magullones y golpe en la cara que es eh, Hobson... y habrá que ver eh, cómo cómo continúa la fisura y el, el que menos lesiones tenía Este, si bien estaba también bastante magullado Lee Robert Como decía el gringo Pelusi anoche En el programa El hecho es que los podían haber matado Porque era una cantidad impresionante de pibes este, pegándolo a, lo, a los tres extranjeros Y lo que nosotros de, remarcábamos Independientemente que el hecho El único hecho importante Ahí es la brutal agresión Contra eh, Robert, eh, Washam y Hobson eh, Decíamos Eh, el, el hecho importante era ese y, y el, el tema de la agresión fue realmente brutal y la verdad, la sacaron dentro de todo lo, de lo malo que pasaron, la sacaron barata, ¿no? Sí, sí, sí, sí creo que sí que, que por, la, por la clase de gente con la que tuvieron la mala suerte de cruzarse la sacaron barata, o sea, ya no... no sé cuánto trascendió pero bueno se, se está hablando de que eran la barra de fútbol la típica Rafaela y viste cómo es viste cómo es este país viste cómo es esa gente que no no le importa nada no le importa nada, nada. Eh... yo tengo la misma información que Alejandro sí, sí, sí, sí. Eh, y no tengo ningún problema en decirlo Eh, pero sí, no puedo, sí, no puedo. más allá de más allá de que sea un trascendido es una información que quien me la suministró a mí es sumamente confiable y entre ese grupo que describe fabián de 15 20 30 personas que agredieron brutalmente y cobardemente a los jugadores de libertad independientemente del motivo cobardemente eh, hay un grupo mayoritario de la barra brava del club atlético rafaela de fútbol Por eso, y tratándose de, de esta situación, sí, se puede decir que la sacamos barata, porque eh, es gente que en este país te mata y ya la época no pasa nada, ¿me entendés? Sigue todo igual y destruyen ¿me Destruyen familias, destruyen eh, sociedades y no pasa nada. Entonces, eh, bueno, ya está, ya está. Es una, la verdad es tener que tener el infortunio de, de, de cruzarte justo con ellos. ¿Y, ¿Y ellos es qué cuentan, Ale? Mejor. ¿Qué les contaron los extranjeros a ustedes? sí más o más o menos yo justo esta esta mañana o ano, anoche esta mañana leí la la, la nota que les dio el gringo a ustedes y, y bueno fue eso fue eso estaban ya saliendo eh, Tony y Max ya habían cruzado la calle estaban enfrente y él estaba un poco atrás saliendo con la novia y entonces directamente la tocaron y le levantaron la pollera y, y cuando él reaccionó eh, y, y, y lo sacó eh, lo sacó al piso y está haciendo esto Ya aparecieron dos o tres atrás para pegarle a él Y cuando Tony y Mac Se cruzaron a ayudarlo Aparecieron 10, 15 más y, y bueno, cayeron, cayeron Y empezaron a patear el piso Y en un minuto claro. aparecieron todos Los tipos tiraban el piso una, una, barbaridad, una barbaridad Una barbaridad que Vos decís, ¿se puede evitar? Sí, pero ¿cómo se puede evitar? No tenés que salir en tu No, tira? pero no, no importa. Después, esto es lo mismo cuando te roban. Después decimos, hey, pero dejáte la mochila en el asiento de adelante. No, no importa. Claro, eh, no, no, no, eh, tiene eh, no tiene que pasar lo que pasó. Lo sí, demás sí, no importa. Es. O sea, no, no tiene triste, que pasar lo eso, que pasó. Bueno, y se presentaron claro. a jugar frente a Atenas. Claro, es. ¿no? De visitante, con la cabeza eh, en, otro, en otra cosa, como nos decía el gringo, y de repente... Eh, hicieron un partido con un equipo diezmado, hicieron un partidazo y, y tuvieron un tercer cuarto, como decía recién el profesor Traversa, eh, muy pero muy bueno, y lo escuchábamos ayer a Fernando Robledo, que, que lo relataba a través de FM Nuevo Mundo, con un tercer cuarto que fue brillante, Ale. Sí, sí, brillante, brillante. Se, se, se le abrió el aro a Marco, eh, estuvo impecable José en la convicción. Este, la verdad fue excelente lo, lo, lo de todo el equipo, fue... Eh, una energía, salimos con una energía que segundo tiempo, corriendo la cancha con variantes adelante eh, Atenas nos cambió tres, cuatro veces la, la, la, la defensa y, y, y seguíamos, seguíamos teníamos el objetivo claro eh, la verdad que fue, fue espectacular ¿Y a, a vos eh, pensaste en algún momento independientemente, ahora termina el partido lo ganan categóricamente siguen siendo punteros, para mí no es un dato menor ganarle a Atenas de la manera que le ganaron ustedes, usted, a ver Con el plantel completo o con el plantel diezmado, independientemente de las ausencias. El impacto y emocionalmente ganarle a cualquier equipo de la Liga Nacional Atenas de Córdoba imagino que debe ser muy importante. En algún momento, en la previa, vos con tu experiencia viendo al piberío de Libertad y tal vez ante encontrarlo a Hobson en el mismo vestuario con la mandíbula rota y por esto que nos contás, ¿pensaste y va a ser muy difícil al menos hasta entrar y jugar concentrados el partido? sí sí sí sabía no, yo pensaba que iba a ser muy difícil yo, eh, te digo fue una situación horrible viste a mí me pegan mal estas cosas viste cuando le pasa a un compañero eh, viste quedo quedó trabado pero bueno ayer no sé ayer la no entraba en calor eh, qué es que yo? como que cambió todo viste estábamos estábamos muy metidos en el partido Y, y, y sí, sabíamos, viste, venía a jugar, a, venía a jugar contra Atenas de excitante. siempre es complicado, de hecho, ayer después del partido hablábamos con los chicos, que por ahí quedaban dos minutos, estábamos 20 arriba, y todavía estábamos con esa tensión, viste, de que no te puedes relajar, no te puedes relajar porque en esa cancha, te, viste, se te vienen enseguida, viste, es, es, es lo que te provoca jugar con Atenas acá en Córdoba, eh, pero bueno, estuvimos, estuvimos la verdad al palo los 40 minutos y... Nos llevamos un, un merecido y muy trabajado triunfo. Y le sienta bien al equipo, Ale. Bueno, vos te confundiste, metiste 20. Eh, eh, imagino debe haber sido también parte de la confusión. Eh, sí, sí, sí, ver, sí, le, sí, le sienta bien al equipo esta historia de jugar con dos bases a ver dos jugadores que pueden jugar de base y que tranquilamente pueden hacerlo ocasionalmente de de escolta ayer con Brusino y con y con Josecito Bildosa y habitualmente lo venía haciendo sí eh, el propio Juan Brusino y, y Hobson y Hobson sí sí sí son tres jugadores que eh, que bueno son son muy talentosos son talentosos entonces los tipos pueden conducir pueden anotar Eh, eh, saben saben parar que saben ubicarse en la cancha eh, si tienen que jugar de escolta este eh, trabajan mucho en su tiro los tres se entrenan mucho este así que bueno así es, está bueno está bueno jugar con con doble base de esta forma porque te, te, te simplifica las cosas Tenés dos tipos tienes dos tipos siempre para subir el balón para jugar el pick and roll Este, la verdad que, que que sí que está bueno está bueno Ale eh, con los años que llevas en libertad este jugando eh, en el equipo de Sunchales eh, cu cu cuáles son las diferencias o por qué este arranque con respecto a otros años no qué qué cosas cambiaron eh, para que tengan este que hace mucho tiempo que no tiene un arranque de esta manera y jugando con esta solvencia no como la que están jugando y demostrando eh, ante la adversidad si se quiere por por este este problema que tuvieron en, en esta semana con el tema de los extranjeros en una cancha difícil como la de Atenas frente a Atenas de Córdoba ni más ni menos independientemente de que presentó eh, tres ausencias también como las de Rivero Lavaque y por otros sí. motivos la de Diegoito Logrío eh, digo cuáles son las diferencias no en qué en qué se basa eh, este este nuevo libertad de Sunchales de la mano de Facundo Miuler sí no no no sé exactamente ¿viste? no sé exactamente eh, creo que creo que se armó Bueno, no, no se armó de la nada, creo que, que el entrenador armó un super en grupo, con con especialidad que tenía un super en grupo de, de, de jugadores que, que somos todos jugadores de equipo, eh, que, que entendemos así el juego y que, y que estamos comprometidos. Y después, bueno, un poco lo que se generó en, eh, en Sunchales, con, con la vuelta de Marcos y Bebe, con con la nueva dirigencia, eh, el club tomó, volvió a tomar un color que, bueno, yo... Este es mi quinto año y solo había visto solamente el primer año que llegué el año claro. que Juan sepo y chino eh, ese año que venía gente a la cancha que nos fue muy bien con Fabio Denti como entrenador eh, después de eso no había no había visto a, a, a el club ser igual ¿viste? y y este año como que volvió un poco eso eh, volvió la gente volvió volvió esa mística que, que que tiene Libertad con su gente como club social muy importante Eh, y bueno, eso también creo que, que nos contagió a nosotros, pero bueno, sí, principalmente el, el grupo de jugadores que se armó y lo que nos transmite Facundo, la forma de transmitir que tienen, me parece que, bueno, se dio todo un, un combo de cosas que, que hicieron que rápidamente podamos formar una química, como para después ir buscando el progreso día a día, pero ya con una base que es muy difícil ahí con un equipo nuevo tener Mati... ¿Querías hacer ah, alguna, alguna más? La, la última, cortita, porque lo hablaba con... Lo, lo hablé con él y con Mariano Fierro. Recuerdo un partido que me tocó ir a hacer a Sunchales... en la reclasificación de la temporada pasada y era desolador el panorama porque había muy poca gente, porque independientemente a que, a, a que se jugaba una instancia de clasificación para seguir por el campeonato, recordemos que la temporada pasada fue sin descensos y el sistema ese de reclasificación que jugaron Libertad y, y Sionista allí, lo hablé con él y con Mariano Fierro y era desolador y, y te quería hacer la mención y la pregunta con respecto a esto porque eh, y lo hablábamos también con tu entrenador hace un tiempo, se vio eh, hasta ahora se vieron marcos de muy pero muy buenos en en libertad crees que solamente una cuestión deportiva de haber metido alguna victoria o, o se generan expectativas similares a, a aquel arranque que, que hacés mención de la temporada en la que vos llegaste en la que hicieron un muy buen papel con Fabio Dempsey eh, sí sí me, me parece que, que primero la gente se entusiasmó con, con el armado del equipo y, y bueno después nos tocaba el turno a nosotros nos tocaba el turno a nosotros de, de enganchar a la gente Eh, la, la, el primer día que vayan a la cancha eh, se hizo muy buen laburo el primer amistoso que nosotros jugamos ahí eh, se hizo una homenaje a, a, a los seis jugadores del club eh, incluso vino un extranjero eh, un extranjero muy importante que, jugó, que fue el primero de libertad y jugó nueve años eh, se daba con la vuelta de Marcos y luego también eh, entonces se dio, hubo mucha gente en la cancha y nosotros jugamos un partidazo que le ganamos instituto eh, por 20 puntos entonces como que ahí la gente ya del primer día se fue contenta después se hizo debut con Quinsa dieron un equipo comprometido, unido eh, entonces bueno eh, también nosotros hicimos nuestra parte de, de, de mostrarle a la gente que bueno que no hacía mal en ilusionarse y, y en, volver a, en volver a apoyar al club eh, así que bueno, muy muy contento muy contento porque fue no fue tan lindo por ahí los últimos años cuando eh, uno sabe cómo es la, la gente del club Libertad como es la gente en Sunchales, de Sunchales y luego de repente cuando no hay, no hay gente en la cancha es feo y te que bueno qué qué pasa que estamos haciendo mal este en vez de bueno volver a ver ese marco de gente volver a ver a la gente entusiasmada en la calle eh, está buenísimo está buenísimo y, y es un alimento este es un alimento para para todos los días para todos los partidos es muy lindo es otra cosa jugar así Alejandro, muchísimas gracias por el contacto, Alejandro es Alejandro Alovati, hablamos de él, del, del problema que tuvo Libertad, de la gran victoria frente a Atenas de Córdoba, gran arranque, una estupenda victoria, Libertad 105, Atenas 88, Ale tuvo una gran participación con 20 puntos y 8 rebotes, Libertad hoy marcha puntero e invicto de la Conferencia Norte con 5 jugados, 5 ganados. Siempre un gusto hablar con vos, Ale. Bueno, gracias Fabi, igualmente de hablar con usted, un abrazo muy grande. Abrazo enorme, abrazo enorme. Ahí está Alejandro Lovatti, nuestro primer entrevistado. Eh, bueno, seis partidos.